Organización que es Valeria Draque. Buen día, ¿cómo te va Valeria? Buen día, Juan Pablo, ¿cómo va? Bien, acá estamos. Contanos、eh, de qué se trató el encuentro, más allá de, de la excusa de un día internacional、eh, con la viceintendenta y qué es lo que están impulsando desde Asoma. Bueno,、eh, Asoma viene trabajando hace muchos años, pero este, bueno, a partir del de año pasado se institucionalizó el Día Mundial del Síndrome de Asperger. Y con esa inquietud este, hablamos con Paula y nos recibió este, muy amablemente、eh, en la municipalidad. Y la verdad es que lo que, lo que más este, nos interesa a SOMAS es, como decías bien, este, una asociación donde estamos、eh, padres de niños、eh, y niñas d i a g n o s t i c a d o s de todo el espectro autista.、Eh, Las Pergel se encuentran dentro de ello. Pero además hay、eh, personas con Asperger adultas,、eh, diagnosticadas este, de adultas. Entonces lo que charlamos con Paula es la posibilidad de este, hacer algunas intervenciones este, con, con empresas del medio, con la cámara, para poder este, visibilizar、eh, este, las capacidades digamos, de las personas que están dentro del espectro para que no solo tengan acompañamiento de niños, sino que puedan encontrar una salida laboral, etcétera, cuando ya son adultos. Este, y además se habló de,、eh, de institucionalizar también, no sé si es la palabra, pero de que, esté, de que quede, eh, digamos, eh, en algún lado, de que quede、eh, un protocolo para, de actuación de... de、eh, En, en la parte educativa, ¿no? que no hay. Digamos, Uno cuando、eh, se encuentra en,、eh, en la escuela, en la pribaria sobre todo, que es donde esto se, se detecta,、eh, depende mucho de、eh, los, los docentes o, de la, o del personal de la escuela、eh, para que lo guíen, este, los papás que no tienen preparación y por ahí si te encontrás con gente que no... Que no está preparada, que no tiene herramientas, uno empieza con un, con un derrotero este, bastante complicado para uno y para los niños, sobre todo. Claro,、eh, posiblemente lo primero que haya que hacer es explicar dentro de lo posible y a lo que está a nuestro alcance qué es el síndrome de Asperger bueno, y o qué、no. es la condición del espectro autista. Así que e s p l a y a t e con tranquilidad. <risas> bueno, el espectro autista es muy amplio, es este, trastornos de neurodesarrollo, ¿no? Eh, dentro del cual hay、eh, muchos niveles. El síndrome de Asperger es, es, es, este, dentro del trastorno del espectro autista se encuentra en el nivel 1, quiere decir que no tienen este, en general ningún problema de retraso mental.、Eh, se caracteriza por、eh, tener, tener este, muy inflexibilidad al momento de. de en el pensamiento, este, intereses muy restringidos、eh, y un problema más que nada en la, en la interacción social. s ¿sí? Entonces, í Bien. Y bueno, tiene comorbilidades con algunas, otras, este, algunos otros,、eh, con algunas otras condiciones, por ejemplo, en el caso de mi niño es este, hipersensibilidad、eh, táctil. o、eh, se, se le llama también este, una,、eh, un desorden de integración sensorial, puede ser auditivo, táctil,、eh, bueno, hay varios.、Claro. Eh, entonces, este,、eh, en general、eh, se le llama el síndrome invisible porque no tiene características、eh, físicas es especiales, o sea, es una persona a lo sumo、eh, que uno va a ver tímido o retraído o que habla de una manera diferente. con un lenguaje por ahí muy, este, muy adulto para un niño, con palabras que no suelen utilizar los niños, un tono de voz monótono por ahí que tampoco se asocia con los niños, este, son un poco torpes en sus movimientos, con el tema de la, la motricidad fina les cuesta mucho, pero básicamente si uno no tiene el, el, el ojo a v e s a d o no lo nota. Y tienen... Este, digamos, emocionalmente por ahí, les cuesta este, como manejar sus emociones en cuanto a las frustraciones. O sea, ellos se frustran si, si las cosas no son como ellos se preparan mentalmente para que sean, se frustran mucho y no pueden controlar su, su, este, su comportamiento en ese momento. Entonces, este, es un poco disruptivo para, para las aulas, por ejemplo, para los lugares que no están preparados, porque no, no, no hay capacidad de, de entenderlo, de comprenderlo, o, o de cómo se debe actuar. Bien, bien, impecable la, la descripción que hiciste, lo vamos entendiendo y conociendo mejor. Y, y respecto de lo que planteabas de la cuestión educativa, Es una cuestión que más vale no va a resolver la viceintendenta.、No, Pregunto, ¿esto se viene conversando con el, con el Ministerio de Educación? ¿Cuáles son las carencias, las limitaciones que algunas este, pueden interpretarse como lógicas, pero habrá otras en las que las autoridades y el Estado tendrán que ponerse rápidamente a dar respuestas? Sí, sería ideal. No, Paula simplemente nos,、eh, desde, el, desde su lugar nos ofreció este, por ahí los contactos y, y por ahí ver este, de qué manera nos puede dar una mano con eso, pero obviamente no depende de ella. Este, sí,、eh, la gente de Asoma ya viene trabajando este, con, con el tema ha presentado, algún proyecto o algún informe en el Ministerio de Educación anteriormente, pero bueno, no, no ha tenido este, demasiada repercusión. La idea es、eh, ver si podemos trabajar ahora con autoridades nuevas por ahí este, para, para ver si se puede este, dejar plasmado. O sea, a, a nosotros lo que nos interesa es que la lucha no sea cuerpo a cuerpo. Digamos, que, que, que un padre que se encuentra con esta situación en cualquier escuela pública, en cualquier institución educativa o privada también, Eh, no se encuentre con una pelea diaria, digamos, y, y, y en soledad. Entonces, porque、eh, como no se, no, los cambios no se, no se hacen de forma, no se hacen de raíz, no, no queda en ningún lado algún protocolo, alguna manera de actuar, de intervenir al momento de, de, de que el, el personal detecte que puede haber algún, algún, este, algún diagnóstico pendiente o, o que no sea h tenido en cuenta. Este, por los papás, porque a lo mejor、eh, uno, digamos como papá, se acostumbra a tratarlo de, de otra manera, este, va, va generando herramientas para poder manejarse inst instintivamente, s í o sea, sin, por ahí sin saberlo, pero uno se da cuenta, teniendo otros hijos tal vez, que es el que hay que tratarlo diferente. Entonces, pero cuando llega a la institución educativa, Este, eso no, no, no es así, o sea, él tiene que comportarse, la, la educación ¿no? tiene que comportarse de, en el modelo que, eh, eh, que tienen el resto de los alumnos. Cuando eso no sucede, empiezan los problemas. Y empiezan los problemas este, así, o sea, de, de, de persona a persona, o sea, de, la, de la mamá, el papá o la familia con la institución educativa, con el docente. Entonces es, es de uno a uno y. dependemos nosotros los papás y mamás de que el docente o de que el personal directivo realmente tenga la, la intención y las ganas de conservar ese niño en su institución. Porque la verdad que se torna expulsivo en, en cierta manera, porque nosotros entendemos que hay muchos niños en un aula y que hay alguien que no tiene una, un diagnóstico, o sea, no puede tener un, una maestra integradora, e t c Entonces, para, la, para el docente es muy complicado tener este, alguna cosa, eh, algún, eh, hacer algún, alguna planificación en especial para un solo alumno. Se entiende que es así. Pero, de todas maneras, nos gustaría este, que、eh, haya un protocolo para que,、eh, para que no, no, no tenga que ser de esa manera. Porque es muy angustiante para el niño, sobre todo, que se encuentra con un mundo、eh, que para él es Muy amenazante y, y no lo puede resolver, y para la familia que se encuentra completamente perdida. Muy bien. Valeria Drake, agradecemos el contacto, queríamos visibilizar el tema y por supuesto que si quieres agregar algo más, te escuchamos.、Eh, no, simplemente que estamos en las redes sociales,、eh, nos pueden buscar como Asoma en Facebook o Planeta Neurodiverso, que es una asociación muy nuevita que, que es parte de Asoma, pero que como Asoma. Abarca todo el espectro autista.、Eh, con Planeta Neurodiverso nos estamos dedicando especialmente al Asperger. Así que、eh, cualquier, nos pueden buscar como Planeta Neurodiverso en cualquiera de las redes. Este, por si hay alguien que tiene alguna duda, si se quiere, que se quiere sumar, este, que tiene algún familiar, algún amigo, adulto incluso, que ve que tiene esas características. que no encuentra su lugar en el mundo y que siempre cuando se hacen los diagnósticos hay muchas cosas que se van ubicando y, y encuentran otro sentido a todo lo que les pasaba y pueden vivir de otra manera. Así que este, nada, eso, que, que, que, no, que no dejen de comunicarse y que vamos a estar ahí para apoyar y para ayudar todo lo que podamos. Gracias de vuelta. No, por favor, gracias a ustedes.